Cada día puedo despertar tranquilamente Porque no tengo prisa por ir a trabajar Porque puedo imaginarme cada día Que a mi lado para siempre tú estarás Los muchachos van mirando W están bailando las muchachas. Si pudieras ver cómo bailaba aquella tarde, si gastaras algo más de tiempo en comprender, que vivir o morir bailando, no es de lucus. Esta noche mi guitarra te lo vuelcaré.